Y nos vamos ahora a la provincia de Mendoza porque allí se repite esto que estamos acostumbrados, lamentablemente, a contarles. No solamente en Mendoza, sino también en otras provincias. El avance de empresarios que quieren quedarse con las tierras de campesinos. Una situación muy grave se está dando en Jocolí, en el departamento de La Valle. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Diego Montón, del Movimiento Campesino Indígena a nivel nacional y también del Movimiento Campesino de Mendoza. Hola Diego, ¿cómo estás? Pepe Frutos de, de Farco te saluda qué tal Muy bien, gracias por atendernos, digo Bueno, contanos qué es lo que está pasando ahí en Jocolí. Bueno, es una comunidad que tiene unas 30 familias, que lleva más de 40 años viviendo, que tiene un campo comunitario, que pastorea cabras, vacas, animales, y vive de eso. este Ayer por la tarde ingresó una banda de gente, unas 8 o 9 personas, las cuales no estaban armadas, este ingresaron por la tranquera de la comunidad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 Sí, ahí ahí se acercaba un grupo de, de gente de la asociación, pero como decíamos, eh, eh, este está eh, digamos al oeste donde están todas las, las casitas de la comunidad, este la, la gente está en sus casas, este, pero no en esta parte del campo comunitario que que ellos han bloqueado usando la propia tranquera y, y alambrado de la comunidad, ¿no? Que es una una estructura que está para que los animales no no no salgan de de ahí. Uh -huh. eh digo ¿y qué se sabe de la gente que quiere quedarse con estas tierras? ahí Por ahí leíamos en el comunicado que la apellidora Rodríguez Peña Mira, esta gente, en esta comunidad hemos tenido en los últimos 8 años varios conflictos de distintas personas que intentan apropiarse del campo porque hay mucha superposición de títulos y irregularidades de, de mensuras no entonces es una forma en que intentan este tomar la posesión por la fuerza para quedarse con el campo esta gente, eh, es, alegan ser herederos de una sociedad muy antigua que se llamaba Rodríguez Moriarty, este, esta señora Rodríguez Peña es una heredera de varios de los Rodríguez y por otro lado están todos los herederos de los Moriarty, todo eso en un gran juicio muy largo que parece que se da en Rosario, porque gente que está en Rosario, de Santa Fe, este y bueno, es un título muy antiguo, de más de 300.000 hectáreas, que para que te dé una idea, el barrio de Jocolí, la escuela secundaria de Jocolí, incluso varias fincas de Jocolí, estarían dentro de este título. Sin embargo, todo esto que te mencioné son este propiedades que ya tienen su título y su mensura, y eso habla, bueno, de lo antiguo y de lo este desactualizado que está ese título que ella alega, pero que además, como decimos, ella no es la titular, sino que es una de muchas partes que se lo están disputando en la justicia. ¿no? Bueno, ¿y qué pasos van a seguir ahora, Diego, para intentar revertir esta situación? Porque esta gente Mirá, está instalada en el campo ya. Ahora estamos con toda la presión sobre el fiscal pidiéndole justamente que se cese el delito que requisen las armas este que y que saquen a esta gente del campo este para que esto se siga discutiendo en la justicia civil y estamos ahí pidiendo solidaridad y tratando de que eh, distintos funcionarios tomen cartas en el asunto para que esto este no tengamos que lamentar nada nada más a partir de la violencia de esta gente no Diego la última esto se está reiterando hay un hay hay un, un, un resurgimiento de este tipo de conflicto de este tipo de intentonas de los empresarios de quedarse con las tierras de los campesinos Sí nosotros estamos viendo un resurgimiento de la conflictividad muy fuerte este bueno sobre todo a partir del discurso de del gobierno nacional este que plantea este de,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 Diego, te agradecemos mucho el contacto y seguimos comunicados para ver cómo sigue desarrollándose este conflicto. Un abrazo, ¿eh? Muchas gracias, hasta luego. Ahí hablamos con Diego Montón del Movimiento Nacional Campesino Indígena sobre esta situación que están viviendo los campesinos en Jocolí, en Mendoza.